sí, como conducción local eh, queríamos visitar algunas instituciones, no podemos todas porque en Valle Inferior tenemos 150 instituciones que, que UNTA representa así que sí, hicimos una recorrida por, por los tres niveles, un poco para visibilizar qué está pasando respecto a esta medida de fuerza de 48 horas si se está pudiendo hacer, si no cuáles son los niveles de acatamiento poder charlar con las compañeras y los compañeros el sentir de lo que implica esto, porque Eh, habrá gente que nunca hizo paro, pero habrá mucha otra, hay mucha otra que siempre acompañó, que siempre hizo todas las medidas de fuerza y hoy no lo está pudiendo hacer. Y no lo está pudiendo hacer por una cuestión económica, porque ya hace un tiempo eh, que este gobierno ante una medida de fuerza ilegalmente nos descuenta eh, y esto implica en 48 horas más o menos entre 150 y 200 mil pesos de descuento por mes. Con lo cual, en un contexto inflacionario como el que estamos, no es posible eh, llevar adelante una medida que implique eh, un, un retroceso en el salario de ese modo. Claramente es un, bueno, justamente, eh, es un ajuste eh, significativo, obviamente, para el docente, que en ese sentido quizás eh, puede llegar a elegir eh, no adherirse al paro por este motivo. No se adhieren, pero, pero acompañan y, y están en las escuelas y tienen un montón de reclamos para hacer. Y nosotros lo que entendemos es que, además del paro, también es necesario visibilizar qué está pasando hacia adentro de las comunidades educativas. Ayer veíamos estudiantes de la SRN 4 sentados por el refrigerio y si te recorres un poquito las escuelas, siempre hay algo que no funciona bien. Eh, pasábamos por el Jardín 77 hace un ratito, donde hubo un accidente tremendo hace unos cuantos días atrás. Y todavía las rejas no están, no están reparadas, eh, tenemos eh, calefactores que no andan, techos que tienen humedad por todos lados, bueno, todo esto se ve y lo que les pedimos a, a los compañeros y compañeras es que lo puedan visibilizar. Que si bien la nota administrativa está hecha y es lo que corresponde, también poder visibilizar con la comunidad educativa, con las familias que van a los jardines, a las escuelas, sobre cuáles son las condiciones, porque no es solo una cuestión salarial, es también el laburo día a día que se hace en, la, en cada una de las escuelas. El recorrido este en los distintos establecimientos educativos, ¿han podido dialogar entonces con eh, compañeros docentes? Sí, nos recibieron, hoy también da, eh, se, se pone en este día de lucha eh, la conjunción con UPCN, que llamó a retención de servicio. Entonces tenemos instituciones donde no hay clases, eh, no solo por el acatamiento al paro, sino también porque eh, no hay servicio ni de limpieza ni de refrigerio. Entonces sí pudimos eh, charlar con, con varios compañeros y compañeras que están cumpliendo horario hoy en la escuela eh, y bueno, pudimos hacer recorrida por los establecimientos, ver qué es lo que más les preocupa, cuáles son las eh, instituciones que están eh, con más descuido por parte de, del gobierno eh, y en relación a eso poder visibilizar cada una de las realidades. La realidad es que... Eh, Hay muchos compañeros que te dicen, me encantaría poder estar hoy del otro lado y no lo estoy pudiendo hacer porque, nada, tenemos todas la misma realidad, hijos estudiando, no llegamos a fin de mes, eh, adultos mayores a cargo, eh, familias... Eh, con una sola persona a cargo, como una mamá a cargo de toda la, la, la cuestión económica. Digo, esto pasa a lo largo de toda la provincia. Nosotros hoy nos ocupamos de poder recorrer y, y dialogar con VIATMA. Entonces, ¿se puede llegar a decir, corregime ante de cualquier cosa, eh, que no es tan grande quizás la adhesión eh, de, de los docentes al paro? No tenemos todos los números. Podemos hablar de un promedio de un 50% en esta primera jornada. Eh, esperamos que mañana sea un poquito más en relación al acompañamiento a, a la marcha provincial que vamos a tener eh, que se va a dar en la ciudad de Cinco Saltos así que esperamos que sí suba un poco más pero sí, los, los niveles no son los históricos que hemos tenido siempre Bueno, y en este preciso momento nos encontramos aquí en la seccional donde van a estar realizando cartelería. Sí, eh, nosotros eh, seguramente hoy vamos a estar eh, sobre la tarde noche saliendo para Cinco Saltos y la idea es poder llevar bueno, nuestros reclamos en, en carteles y poder visibilizar de algún modo esto, ¿no? Lo que, digamos, estamos en lucha, eh, pero no solo por el salario, estamos en lucha por las condiciones laborales de docentes y de quienes eh, son nuestros estudiantes que van a aprender en condiciones condiciones que deberían ser dignas. Claro, eh, obviamente en cuanto a las últimas horas de las declaraciones de, del gobernador que seguramente no se iban a transmitir al menos las paritarias de vuelta y, y demás, una relación complicada obviamente con el gobierno provincial en ese sentido. Sí, eh, como manifestaron los compañeros de UNTAR Central, estamos dispuestos a que se transmitan las paritarias. Eh, no hay nada que esconder ahí. En realidad estaría bueno para visibilizar cuál es el el nivel de hostilidad que se vive durante esas horas de, de supuesta negociación, que en realidad no hay negociación, es una postura estanca de un gobierno que no, que no da ningún brazo a torcer. Eh, y sí nos preocupa eh, esto que sale a decir el gobernador, de que no va a poder tal vez cumplir con la pauta salarial. Eh, para algo son las paritarias, nos sentamos, firmamos acuerdos, tienen fuerza de ley las, las actas paritarias, con lo cual hoy estamos eh, en un 5,6% eh, que es lo que nos arroja el, el IPC de Viedma eh, en promedio con Nación y esperamos que eso se liquide en, en los sueldos ahora de mayo. Unas últimas paritarias que al menos este año muchas de ellas eh, también no contaron con, con la presencia de la ministra de Educación. Sí, es algo que venimos solicitando como autoridad máxima del de sistema educativo debería estar si es que le interesan eh, las condiciones eh, laborales en las cuales sus docentes trabajan. Pero eh, fue solamente a una, eh, la verdad es que su actitud fue... Eh, bastante compleja en relación a alguna posibilidad de diálogo, así que bueno, esperamos también que ella eh, tome otra actitud en, en relación a esto.